Los polinizadores, más concretamente las abejas, son un animal importantísimo e indispensable para la biodiversidad y para la alimentación de las personas. Aun así, las abejas están en grave peligro y drástica decadencia hace varios años y décadas, siendo notorios los cambios desde los años 90 aproximadamente. Lo que puede ocurrir con la extinción de las abejas es básicamente un estado crítico del planeta la biodiversidad y posiblemente a continuación la extinción de la humanidad. Pero, ¿por qué están desapareciendo las abejas? Las causas por la que la desaparición de estas especies está ocurriendo son la urbanización, acciones y situaciones, cosas cotidianas que hacemos los humanos y las personas que ocurren en las ciudades y o comunidades, como los gases, los gases, los incendios, en los basureros o para quemar yuyos secos, gases de la combustión de los vehículos a motor y o en las fábricas, la sociedad la contaminación, la falta de reciclaje o cuidado de las vías públicas o poco cuidado de las vías públicas, también se incluye. También es que en las ciudades hay pocas áreas verdes o pocos parques naturales También los, los campos magnéticos, como en las torres de electricidad o inclusive las ondas magnéticas expulsadas por los mismos celulares. Estas son capaces de afectar a las abejas, porque las desorientan y las matan. Otra causa es la explotación de las especies apícolas. Hablamos del mal manejo y producción irresponsable que dan algunas grandes compañías de productoras de miel a estos animales. El miedo a estos animales también influye muchísimo. Ya que, a veces, hay personas que le temen a las abejas, y para que no las piquen, las matan, o cuando hay una colmena cerca de sus viviendas, inmediatamente llaman a los bomberos para removerlas, quemarlas, o utilizar agua de jabón para matarlas y prevenirlas. Otra razón son los enemigos naturales de las abejas. Ya que con el pasar del tiempo, estas especies enemigas de las abejas incrementan, las cuales los atacan y prosiguen a matarlas los enemigos de las abejas son las avispas asiáticas los parásitos acarapis budi el cual ataca al organismo de la abeja desde el interior y la barroa destructor este último es un parásito que se encarga de afectar enfermar y matar colmenas enteras la deforestación la deforestación implica en la quema de árboles bosques y selvas Además de destruir muchos hábitats de animales y plantas, incluyendo la de las abejas, esto ayuda a que el calentamiento global aumente. Como bien dijimos, el calentamiento global también es uno de los factores más importantes y generales, ya que casi todas las causas mencionadas anteriormente son las que influyen muchísimo en este problema, por lo que prosigue a acabar con todas nuestras especies de amigas amarillas y negras. Por último, los monocultivos. Una de las causas más tri... Por último, los monocultivos. Una de las causas más críticas e importantes con respecto a la extinción de las abejas. Los espacios grandes de una sola especie de cultivo sin diversidad floral. El uso extremo y absoluto de químicos como pesticidas e insecticidas son unas causas primordiales por las cuales las abejas están descayendo drásticamente. De esto hablaremos en el siguiente encuentro. Pero seguimos. Como sabemos, esto ocurre hoy y ahora en todo el mundo. Y es algo que golpea muy duro el ambiente. Requiere de mucho esfuerzo y ayuda colectiva de las personas para poder impedir que siga sucediendo. Ahora, pensemos, ¿cómo se puede prevenir esto? Si las personas trabajamos en conjunto o tomamos conciencia y colocamos nuestro grano de arena... Para la causa, esto puede impedirse o ir reduciendo de manera notable. Lo podemos lograr mediante el cuidado de estos animales y sus hábitats, respetando su espacio, promoviendo su cría y manejo adecuado, no matarlas sin motivo, ya que el miedo no es un motivo por la cual matarlas. Reducir la deforestación, la cual influye en el calentamiento global, la cual es una muy grande causa, o sea, evitar quemas innecesarias en contaminación, conservar los espacios verdes y o resembrar árboles sería no solo adecuado para las abejas, sino para el mismo planeta Tierra. Acabar con el uso de químicos en las pequeñas y grandes producciones y reducir los monocultivos también ayudaría para la conservación de los polinizadores. Por eso, fomentar las producciones de cultivos orgánicos y agroecológicos sería perfecto para las abejas y el ambiente porque además de no utilizar ningún tipo de químico, también varían las especies vegetales y o frutales a producir. El conservar y cultivar plantas aromáticas también sería de mucha ayuda, incluirlas en el hogar con las producciones, porque como bien sabemos, las abejas simplemente las aman. Así que ya saben, si quieren ayudar al medio ambiente y a nuestras queridas amigas polinizadoras, la diferencia está a solo un aleteo y un agradable aroma. En el próximo encuentro de Aromatizando el Conocimiento hablaremos sobre los monocultivos y los químicos en las producciones agrícolas. No te lo pierdas, siempre por acá y en el mismo lugar, en Radio El Refugio. Que tengan muy bella semana y hasta la próxima.